¿Te encanta el K-Pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-Pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos, Estamos buscándote. buscándote. Lo único que necesitas es Excelente ortografía Manejo de suite a Una buena redacción Y conocimiento general de K-Pop No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientosstkpop.gmail.com y forma parte de esta gran familia station un viaje aditivo por asia más a este su subprograma ExaTime, yo soy DJ Leslie y estamos en la emisión número oigan ay, ese no era estamos, ya no, ya no sé en qué emisión vamos, según yo vamos como en la 14 pero la verdad es que ya perdí la cuenta si alguien sabe en qué número de programa vamos, se lo voy a agradecer muchísimo ¡Hola compañeritos, amiguitos míos! Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy eh, Hoy vamos a tener la segunda parte de las teorías de EXO Recuerden que la semana pasada comenzamos a hablar un poquito sobre las teorías Y estuvimos hablando un poco acerca de cómo surgieron como los poderes de EXO y todo ese tipo de cosas Entonces, como la semana pasada no nos dio tiempo de terminar De hecho, ni siquiera avancé la cuarta parte de lo que debería de haber dicho ¡Oh! Eh, vamos a ver como el orden cronológico de los videos en qué orden van más o menos me quedé apenas en el drama de Wolf con Growl Que es como una especie de son como videos, una especie de mini drama algo así en el que luján es un hombre loco entonces me quedé a la mitad de ese drama entonces hoy vamos a retomar un poquito acerca de lo que estábamos comentando la semana pasada y pues vamos a seguir hablando sobre las teorías a ver hasta que hasta qué tiempo más bien el tiempo no, no no me da mucho muchachos o sea este programa dura dos horas y aún así no me dio tiempo de alcanzar a explicarles todo lo que tendría que decirles pero bueno eh, quiero mandar saluditos a todas las personas que me acompañan aquí en el chat de nuestra página principal, anda por aquí Lilia, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, dice Violet Eh, que hoy no podré escuchar, pero habrá repetición muchachos, si ¿sí habrá repetición a partir de este programa ya va a haber repetición de Exo Time todavía no sé en qué horario pero estén súper súper pendientes de nuestras redes sociales para que se les avise por ahí qué día va a ser la repetición de Exo Time a ver, vamos a ver quién más anda por aquí anda Dani muchísimas gracias por acompañarme anda Yuli9313 muchísimas gracias por acompañarme muchachos, si ¿sí hay, hay más gente yo sé que hay más personitas aquí, pero no sé no los puedo ver en el chat. Entonces, eh, por favor, lóguense o inicien sesión en este chat bonito. Bueno, a ver. Primero Lo que tienen que hacer, la mayoría siempre entran a la página desde su celular, si tú estás desde la computadora es un poquito más fácil que tengas eh, capacidad de ver a los dos chats que tenemos en la página, si estás en tu celular por favor activa el modo escritorio para que puedas ver los dos chats porque no sé cómo funciona en el teléfono que solamente te deja ver uno. Pero para que puedas tengas acceso al chat del chisme y al chat de los pedidos, ¿ok? El chat de los pedidos es para pedir todas las canciones que ustedes quieran. Pueden pedirme 2, 3, 4, 5 canciones, todas las canciones que quieran. El único límite pues es el tiempo, tenemos 2 horas de programa. Entonces ustedes pídanme las canciones y las que alcancen a sonar pues van a estar sonando a, a, a, a lo largo del programa. Ok, Entonces les estaba mencionando que se logueen o que inicien sesión aquí en el en el chat de chisme o en el de en el de pedidos, en el que ustedes quieran y en la parte de abajo, ahí donde dice escribir mensaje y todo eso, aparecen tres rayitas. Ahí ustedes le van a eh, dar en login para que ustedes inicien sesión. Se pueden cambiar el nombre, pueden crear un usuario, lo que ustedes quieran. El chiste es que ustedes entren nada más para que podamos platicar aquí y ustedes me den sus opiniones, ¿ok? Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre las teorías de Exo. Vamos, oigan, hoy tenemos harto chisme, muchachos. La verdad es que... Oigan, es que de verdad andaba yo... No sé si ustedes ya se enteraron de todo el chisme que ha pasado con Chris. De hecho, no tiene ni dos días eh, todo el escándalo que empezó a salir acerca de su supuesta novia. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a tener nuestra recomendación de la película semanal. Vamos a hablar de... Oigan, el estreno de Luján que... Nuestro diosito Luján hizo combat muchachos, estoy muy muy feliz de verdad yo cada vez que Luján saca algo me hace muy feliz porque se tarda 900 años en poder sacar una canción, una Y la verdad es que yo, se, yo pensé que se iba a demorar más para sacar el P volumen 2 sin embargo, pues no, nada más fueron unos dos meses de diferencia entre un álbum y el otro. Entonces, la verdad, ando bien feliz, muchachos. Les voy a tener ahorita el estreno de las canciones de Luján que acaba de sacar, por si no las han escuchado. Y pues vamos a tener harto chisme, muchachos, harto chisme. Entonces, no se despeguen, por favor, acompáñenme las siguientes dos horas aquí en Station k Un viaje auditivo por Asia. Vamos a un corte de música y regresamos. ¡Pidan sus canciones! 心はここにいない Come on tell me where you at Why don't you tell me where you at seconds Come on tell me where you at Why don't you tell me where you at 鳴り止まない beat 持たれる dance from nowhere 耳に口 ya ba ashimo modem ¿Puedes los últimos lanzamientos en la industria del K-Pop? Entonces ven y escucha Music Tour Con invitados especiales Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde Hora Centro de México En compañía de DJ Lu y DJ D Solo por Station K-Pop Un viaje auditivo por Asia Este programa no se está responsable si tus dedos no sangraron durante la votación Kjønbam Joksi Vemse Dje chokkjene Che Nega I sang Nå Nå Nå Nå Nå Nå Nå Nå Nå Nå Nå Nå 순간 훅 미라 네 테러바 네 너는 전부 같아 날더 Det er bare å gjøre det, bare å gjøre det, bare å gjøre det, Estamos de regreso, escuchamos Electric Kiss 24 7 y escuchamos a chris Wu con la canción Time Balls de Rain. Oigan, les puse esta rolita triste porque ando con el corazón destrozado, de verdad. No puede ser lo que le hicieron a Kris, de verdad. Un zape para la novia. ¡Ja, ja Oigan, no, bueno, antes de empezar a contarles el chisme de Cris, eh, quiero mandar saluditos, ya llegaron más personas aquí oh si sí, muchachos, muchísimas gracias por acompañarme, anda por aquí, ale su ayame 27 11 dice ella, es la primera vez que escucho en vivo ay muchísimas gracias por acompañarme espero que te guste mucho el programa muchacha hay harto fangirleo, harta lloradera, harto chisme aquí, hay de todo de verdad, espero que te quedes eh, lo que dura el programita anda por aquí, nincomint, muchísimas gracias por acompañarme, ya llegaron oigan, si hay personas que están eh, escuchándonos a través de nuestra aplicación o a través de kpop.es eh, muchísimas gracias por acompañarme, también les mando saluditos si quieren, jálense para acá o si no, pues ustedes díganme dónde andan y yo voy a hacerle chismes a, a donde, ustedes estén, donde ustedes estén recuerden que si no tienen acceso a nuestra página principal eh, nos pueden escuchar, hay varias opciones para escuchar esta radio, entonces nos pueden acompañar o más bien nos pueden escuchar desde kpop.es Nos puedes escuchar también a través de la página de Radiobox. Que Radiobox cuenta con una aplicación y nos puedes buscar como Station K-Pop. Eh, también nosotros tenemos una app propia para nuestra radio. Ahí también puedes eh, chismear con nosotros. Cuenta con chat. Entonces si tú la quieres descargar... Eh, Vean nuestra página de Facebook, ahí tenemos el link como publicación marcada para que no se nos pierda porque luego no la encontraban. Entonces, ahí está el link de descarga de nuestra aplicación y si nos escuchas en tu computadora puedes hacerlo a través de Facebook también. Eh, contamos con tres páginas para que, que tienen más bien nuestro reproductor. Entonces, una de ellas es Jason yes Club de Fans. Cerdo Conejo y la página oficial De Facebook de Station K-Pop ¿ok? Entonces no hay pretexto Ni excusa para no escuchar Esta preciosa radio ¿ok? eh, También que ibas a decirles Ah ya me acordé Oigan Cometí un error hace ratito, un sapo para mí. <risa> es que les dije que a partir de hoy iba a tener repetición y no va a tener repetición el programa. Lo que quería decir más bien es que vamos a subir eh, el programa, la grabación de este programa a una página, pero todavía no encuentro el link, entonces en cuanto me lo dencio si ustedes no pueden escuchar el programa del día de hoy o si se perdieron algún programa en la semana, pueden ingresar a ese link y pueden buscar su programa favorito y ahí va a estar guardadito para que ustedes lo escuchen a la hora que quieran, el día que quieran cuantas veces quieran, ok entonces eh, va a estar a partir de hoy ya exotime en esta plataforma para que si ustedes se pierden algún capítulo lo puedan escuchar ahí, ok, eh, ahora sí muchachos, vámonos a lo que nos a ver qué andan platicando por aquí, dice si no se me ve el amión para exotime, ahora sí por fin lo oigo, <risas> Ay, muchísimas gracias por acompañarme, de verdad Lo aprecio muchísimo Me gusta mucho que estén aquí muchas personitas EXOEL Y si no son EXOEL, también jálense Porque aquí los hacemos, cómo no eh, Chicos, recuerden que tengo pedidos abiertos Pueden pedirme las rolitas que quieran de EXO De Baekyoon, de subunidad De quien quieran, obviamente de EXO oh, Y ex integrantes también se puede Entonces, eh, pues vamos a hablar Sobre el chisme de Chris Boo Ya que andamos en todo este que tenga Oigan <ríe> La canción que les acabo de poner de Chris Boo Nunca la había escuchado La descargué ayer Y dije, oh por Dios Esta es perfecta para Para hablar de todo lo que pasó En estos días Oigan, pues resultó Que Chris eh, Pues había Supuestamente salieron videos De que Chris Ya tenía novia Y todos así de Todos así de hecho, se me hizo muy raro porque normalmente cuando un integrante de EXO tiene rumores de citas, o bueno, pues es que Chris ya no es integrante de EXO, debe ser por eso. Pero aún así, o sea, de hecho cuando Luján tuvo novia, creo que también al principio era muy aceptada la novia de Luján. Y pues, bueno, con los chinos vamos a suponer que ya todo esto es más aceptado Y pues Luján, digo, Cris eh, Pues salieron videos de que eran como de paparazzis En donde él estaba con una chica y shalala y shalala Y todos así de, ah, bravo, qué felicidad Y, y ya le estaban aceptando muchísimo Sin embargo, empezaron a ocurrir cositas que dijimos Mmm, qué está pasando ahí Y pues les voy a platicar Eh... Les voy a leer un post que encontré en Facebook para que más o menos se enteren de todo lo que pasó. Como saben, supuestamente filtraron una videollamada que chris estaba haciendo con su novia. Si ustedes no vieron ese video, les platico. En Twitter principalmente, y en Facebook creo que también estaba, pero yo lo vi en Twitter. Eh, había un video de una chica haciendo una videollamada con chris No enfocan... De hecho... Eh, Cuando haces una videollamada, pues aparece la cara de la persona con la que estás hablando y la tuya. Sin embargo, la chica no abrió la cámara porque estaba diciéndole la Chris que no se veía bien. Entonces, pues estaban platicando y en esa videollamada eh, alguien más la estaba grabando. O sea, ella tenía en, el, en la mano el celular y alguien más estaba con ella y, ella, y la otra persona estaba grabando la conversación. Entonces, primeramente en el video se nota que ella está acompañada de una de sus amigas y una de ellas le está grabando que es los que les estaba comenzando comentando, perdón. Y en el diálogo de la conversación era que eh, ella le estaba diciendo que iba a haber un drama y Chris le estaba diciendo que por favor le respondiera los mensajes. Ella le respondió que por qué estaba siendo tan feroz, eh supongo que así es como la traducción eh Literal, y entonces Chris le responde, pues responde entonces y ella le contestó que lo haría lo más rápido posible. Eh, ese video se filtró y se hizo viral tanto en Weibo como en Twitter, para los que no somos chinos. Y después de eso, eh, también ella publicó que en su web, en su cuenta de web, que ella no era la que estaba supuestamente hablando con él en el video, ¿no? Después o, un usuario publicó una foto en la que la uña de eh, la chica, la supuesta novia, eh, hagan de cuenta que hicieron como una comparación, pusieron una foto de la chica y después pusieron al lado eh, la imagen del video donde se le ve la uña, o sea, prácticamente estaban como diciendo que era la misma persona, como para decir que si sí era ella la que había filtrado el video. Entonces, después se filtraron más audios de sus conversaciones Y se, se anduvieron regado por todo huevo Entonces la verdad se hizo un desorden total. Eh, después la chica salió a decir que ella no había sido. Que ella ni siquiera andaba con Chris. Y supuestamente eh, se, se, se piensa, se cree que ya terminaron. Porque ella filtró absolutamente todo. Entonces la verdad es que está muy muy feo toda esta situación. También había rumores de que ella había contratado a los paparazzis. Eh, para que lo siguieran y ella pudiera filtrar todo. La verdad había muchísimos rumores, había muchísimas cosas que sí me dejaron así de como, de, "Muchacha, ¿qué estás haciendo? Eh, Ay, ¿por qué puse mi cortinilla? ¿Qué está pasando con ella?" No le hagan caso. El chiste es que eh, pues eso fue lo que pasó. La verdad sentí muy feo porque no es posible que a los niños de exo siempre le pasen estas cosas cuando se trata de su de su vidas amorosas, o sea siempre siento, no sé si es porque yo los quiero mucho o los quiero proteger pero siempre siento que se aprovechan de ellos, entonces es como de ya nos pasó con Chen, ahora nos va a pasar con Chris y de verdad estoy muy muy triste, de verdad espero que Chris eh, se dé cuenta de qué clase de persona era ella o si es que eh, en realidad no era ella y solo le estaban eh, pues creando falsos rumores pues espero que ella los, los aclare pronto, pero pues Muchachos, eso eso no se hace Muchachos, eso no se hace Entonces, pues Ese es el chisme de lo que pasó con Chris Chris no dio ninguna declaración Al respecto eh, No publicó nada en Weibo, no ha publicado nada En redes sociales, de hecho, él no es como Mucho de Pues de publicar cosas Acerca de su vida profesional ni, bueno de su vida profesional a duras penas y de su vida privada pues mejor ni hablamos entonces eh, no hizo ni su ni él ni su estudio hicieron eh, alguna declaración al respecto para negar o afirmar los rumores pero pues muchacha yo yo que yo que crees la neta si sí le metía una demanda por difamación y por andar dañando la imagen de mi queridísimo que eso no se hace mujer eso no se hace Y bueno, oigan, también les platiqué que Luján había hecho un comeback. Y sí, muchachos, habemos comeback de Luján. Eh, no sé si alguien ya lo escuchó. Si no lo han escuchado, les son tres canciones. Sacó un mini álbum. Realmente, recuerden que hace unos meses sacó la parte 1, que era vol P volume 1. Y traía dos canciones. Este mini álbum trae tres. Gracias. Gracias. Y la verdad es que está muy muy bueno Yo ayer de verdad Tuve la oportunidad de escucharlo ya Y es la cosa más preciosa que ha sacado Luján Siempre, él nunca me decepciona Con la música que saca Entonces la verdad estoy muy feliz Les voy a poner las tres canciones del mini álbum Y regreso en un ratito Para que me den su opinión yeah yeah blow your yeah I'm in bliss yeah give me a trip yeah give me a kiss yeah oh I need you by my side oh I you Hey you see that you're turn need to get away Let's go somewhere private or oh, I know the place I the perfect place so you a Yeah I'm in place yeah Give me a trip yeah Give me a kiss yeah Oh I need you by my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 家人該給你新房的點滴怕是人生不快一點享受的日子別讓心黑也將你帶走那甜蜜美 才讓公就沒有目的轉變的演著一小時讓也獨記就想知道許年絕不消失的日子 Ya estamos de regreso, escuchamos las tres canciones que acaba de sacar Luján en su mini álbum P volumen 2 La primera se llamó Walking on the Moon, la segunda Your Love y la última que escuchamos se llama End of the Night La verdad es que es un álbum bastante bastante tranquilo eh, a ah, Perdón A excepción de Walking on the Moon las otras dos canciones son muy tranquilas, son como baladas y se hacen eh, compañía muy bien con las dos canciones anteriores del álbum de P vol. 1 que es Imitation y Nature, entonces la verdad trae un estilo muy melancólico nuestro Lujancito, espero que esté bien, muchacho deje de vivir en la depresión por favor, gracias. Y pues muchachos, la verdad es que a mí me encantó este mini álbum. Eh, son tres canciones que a pesar de que Luján nos da canciones cada 10 años, soy feliz. De verdad, soy muy feliz. Esperé por mucho tiempo que... Sacara algo de música También sacó el soundtrack de la película que acaba de En la que acaba de participar Shanghai Fourness Está muy muy buena, también está medio tristona Pero pues es como parte esencial De la película, la verdad está muy buena No la he encontrado muchachos y no la voy a encontrar Pronto porque pues se acaba de estrenar Shanghai Fourness eh, A principios de este mes Entonces pues dudo que la encuentre en internet, pero pues aquí voy a esperar Pacientemente para poder ver la película Oigan, y pues Vámonos ahora sí con Las teorías Oh sí Muchachos, no sé si se acuerden De lo que hablamos la semana pasada Estuvimos hablando acerca De el minidrama De Wool con Growl Y nos quedamos En que, bueno Haciendo un resumen Luján entra como una nueva escuela, eh, se mete como en una pelea, o sea los miembros de EXO se hacen como sus amigos y se mete como en una pelea en una especie de bodega, estacionamiento clandestino, no sé qué demonios era eso, se mete como en una pelea y de hecho dio resulta lastimado por su culpa, entonces... Eh, todos se molestan, lo dejan solo y aparece una chica que había aparecido constantemente en el video cuando empezó el drama entonces de hecho esta, nos quedamos en el que Luján se queda como sentado en el almacén después de que se, de lo que había pasado en la pelea y se le, no sé si se acuerdan que les comenté que el logo del... si ¿sí es logo escudo, no sé que sea del poder de Luján se enciende Eh, en la última escena Mientras se queda solito Y pasa la chica frente a él Entonces se enciende y en eso fue En lo que nos quedamos la semana pasada Continuando ya con la parte final De esto Pues es importante mencionar Que podemos ver a la chica Sosteniendo una sombrilla roja Cuando visitan a Dio en el hospital Después del incidente con los matones O sea con la pelea que hubo Eh, están como en el hospital Y la chica aparece con un con una sombrilla ro roja perdón eh, Esa es la misma sombrilla que ella lleva Cuando va al departamento de Luján Para cuidar de él Y entonces eh, después vemos a Luján Cerca de la misma sombrilla eh, También hay una parte en la que Chris camina dentro del apartamento de Luján Y Chris siente que está algo fuera del lugar Y se pone a buscar algo ¿Y qué es eso? Ese algo es la sombrilla roja. Entonces, ¿sabe que eso no le pertenece a Luján? Ya que puede percibir como una esencia diferente que es la de la chica. O sea, hagan de cuenta que Luján encuentra Luján. Chris encuentra la sombrilla y la como que la huele o algo así. Y se da cuenta de que pues no huele a Luján, o sea, huele a la chica. Pues, para que me entiendan, ¿ok? Entonces... Eh... Aparecen unas escenas en las que enfocan el poder de Luján que tenía marcado en la muñeca y va desapareciendo. Entonces eso significa que es como purificarlo o algo así. Es como si Chris hubiera percibido que había algo mal con él y no es que Luján haya perdido su poder. O sea, el, el hecho de que la, la marca de su poder ya no se vea visible en su muñeca no quiere decir que, que perdió el poder. Sino que más bien fue purificado de la furia que sintió momentos atrás cuando vio como uno de sus amigos estaba siendo lastimado. O sea, recuerden que en la escena anterior eh, cuando luján se enoja pues el, se, la imagen o más bien la escena se queda en que eh, el logo de luján se, se prende como en color azul. Entonces eh, para representar ese mismo rojo que nubló la vista de luján cuando se estaba peleando... Eh, pues aperen ah, espera a ver otra vez luján no perdió su poder más bien fue purificado de la furia que sintió momentos atrás cuando vio como uno de sus amigos estaba siendo lastimado y es por eso que la sombrilla es de color rojo para representar el mismo rojo que nubló la, la vista de luján eh, cuando se estaba peleando entonces pero esto es obviamente que Chris hace que chris se enoje porque se siente se siente traicionado y termina rompiendo una foto que había de Luján con Chris. Eso es todo, eso es todo por parte de la teoría de el minidrama. Eh, a ver, esperen, esperen. Es que lo estoy leyendo y se me va como la onda. Dice aquí, eso es todo. Ese es el final de esa teoría. Por obvias razones, Chris y Luján ya no tendrán otro final que no sea este. Ya que así podemos imaginar cuál es. El final más lógico es este. Donde uno de ellos tenía que ser purificado de esa furia. O sea, nada más. Ahora, pues nos vamos con el video de Overdose. Que, como bien ya saben, si bien ya pueden funcionar como antes o ya no. O sea, pueden cambiar debido a la secuencia de... Más bien, hagan de cuenta que ya tenían como una línea trazada eh, de lo que iba a suceder en los siguientes videos de EXO. Pero debido a que Overdose fue el último video musical con 12 integrantes, pues se pudo haber alterado. Entonces les voy a platicar un poquito de lo que trataba de decir Overdose antes de que pues, se nos salieran los chinos, ¿Verdad? Eh, Overdose fue el último video donde Cris apareció y de hecho es una parte muy importante en eh, para la teoría actual, las escenas importantes se encuentran al inicio y al final del video, en alguna de ellas podemos ver a todos los miembros juntos Pero después están separados y parecen buscar una salida del laberinto donde se encuentran. Aunque no sabemos cómo llegaron ahí. Si hay algo que captó la atención de la persona que está escribiendo las teorías. Eh, fue que la caja de Kyunso se abrió al inicio del video. En dicha escena se pueden ver unas manos y lo que parece ser la sombra de una cabeza. Como si una persona estuviera atrapada. Una persona que parece ser Suho quien está... Tratando de romper una barrera invisible unos segundos después eh, Si ustedes recuerdan el video de Overdose Pues aparece una escena, bueno son dos escenas Como de unas manos eh, en un fondo como blanco Y después aparece Suho tratando de como romper una barrera Y son como varios hexágonos son como Es como una especie de vidrio o algo así Eh, Pero qué tal si Kyungso es capaz de saber dónde se encuentran los otros miembros A pesar de estar separados por las fuerzas rojas De hecho la barrera que Suho trata de destruir en la versión coreana Es la misma que Shumin tr trata de destruir en la versión china Incluso Kai es el primero en descubrir la salida o sea en la versión coreana Al igual que Luhan en la versión china Todo parece estar conectado entre sí sin embargo, justo después de que ambos descubren cómo escapar, la cámara hace un acercamiento y nos muestra la imagen de un laberinto dentro de muchos otros más, lo que significa que esa no es la salida que ellos no son capaces de encontrarla, es decir, no hay una salida. La toma es eh, del laberinto con el logo de EXO en overdose, eh, el famosito hexágono como con varios eh, hexágonos adentro y o quizás sí, entonces eso te da como entender de que eh, a pesar de que ellos piensan que ya lograron encontrar una salida del laberinto en realidad no es así porque pues son varios, no son como varias capitas del laberinto por así decirlo eh, esta teoría sería retomada cuando llegue el momento de explicar Lucky One ya que en efecto esto sucede después de eso por ahora eso está basada en saber que los miembros se encuentran atrapados y serán parados la verdad es que eh, estas teorías son eh, fueron escritas por una chica en Wattpad les voy a dar el user de la chica se llama ya efrey elfrey el si ustedes quieren eh, leer las teorías solamente llega eh, solamente es lo que les leí el episodio pasado desde la introducción y Pasando por Kai, por Sehun y por el drama de Crowl más Wolf y hasta Overdose. Es todo lo que eh, escribe esta chica, no hay más. De hecho ya no siguió actualizando. Pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo leer teorías. Entonces eh, si alguien tiene... al hay, hay varias en, en YouTube. Pero ahorita no la traigo muchachos. ¿Quieren que hagamos una parte 3? <risas> Para seguir hablando, es que yo tenía planeado solamente hablarles de las teorías eh, hasta Overdose. Pero la verdad es que es que en sí, si juntamos todas desde Mama hasta Tempo, la verdad sí están largas y no están juntas, están separadas, son como varias teorías. Entonces, ustedes díganme si quieren que haga una parte 3 y nos enfocamos desde los Envy's en su orden, en el porque en realidad los envís tienen un orden que no es el de su lanzamiento, sino si tú for, si tú pones los envís en cierto orden te dan la historia completa, pero pues con cada comeback se va como actualizando y pues te deshace la teoría anterior. Entonces, si ustedes quieren que hagamos una tercera parte de las teorías de EXO a partir de Overdose o quieren que busque otra Y agarramos una donde nos den las teorías de todos los M.B.s, pero desde mamá hasta tempo. Ustedes díganme. Entonces, vámonos a un bloque musical, muchachos. Me pidieron algunas ya canciones. Entonces, si ustedes quieren alguna rolita, no duden en pedirla. Tengo pedidos abiertos. Todavía nos queda una hora de programa para que ustedes me hagan los pedidos de las canciones que quieran. Y regresamos en un ratito más. 뭐거리지 yeah. 마마 자 시간이었어 너의 미래는 바 상상에 She gonna get you dumb TikTok we take shot we take shot gonna jaw we go bang bang pow wow yeah on the mic go go now wanna melody all high we got that power every time she under core come go tonight attack your body body one dash i'm getting again ne kjæsite hava hava Just Cause you got no time me. dedicado solo a estas artistas? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya, DAX, te espero con un programa de 2 horas. Sí, escuchaste bien. 2 horas dedicadas solo a La Yeyo Desde las 4 de la tarde, horas centro de México. Te espero, ¿bien? Miércoles con Yeyo Solo por She's my baby. 纯白如雪之间融化掉的瘦克拉德 Ya estamos de regreso, escuchamos a exo ExoM con la canción to Moons y My Lady y también escuchamos la canción de Power. Oigan, <risa> siempre me pasa, bueno no siempre, pero hace mucho que no me pasaba que yo ponía una canción y era en otra de sus versiones. Me pidieron to Moons, pero según yo había puesto la versión de ExoKey y me puso la versión de ExoM. Perdóname Lilia, <risa> espero que te guste también la versión china. <risa> Eh, estaba Ando por aquí Rebe Muchísimas gracias preciosa por acompañarme el día de hoy Dice ella, ella vota por las teorías de los Envis Oigan, es que las teorías de los Envis son muchas De verdad, yo he leído mínimo como tres Que ahorita las he estado buscando y solamente las encontré dos. dos Ahorita busco las demás Y hay una, de hecho de eso estaba platicando con Dani el otro día Acerca de una teoría Eh, que decía que, de hecho, el la salida de los tres miembros chinos de EXO ya estaba planeada. Entonces, imagínense eso. Oigan, de verdad, es, esa teoría está muy bien argumentada. La verdad, sí está medial O sea, no es algo que se saquen como de la manga o algo así. Está muy bien argumentada desde el inicio. De hecho, esa teoría llega... Desde... Mamá hasta... Oye, ahorita lo busco, pero ya se me perdió. Está desde mamá hasta... Me parece que Monster. Y de... Está... La relación de todos los videos. Desde mamá hasta Monster. Está muy bien argumentada, pero sí es como de... No me hagan esto, por favor. Estoy así de... ¡No! Please, no, no. De verdad me pone muy mal La primera vez que la vi sí estaba como de Mmm ¿Qué es esto? Pero no es algo que eh, Obviamente las teorías son simplemente eso Teorías no es nada confirmado La mayoría de las cosas Pues son hechas por Exoel y, y son cosas que se nos vienen A la cabeza entonces no se espanten Pero pues si ustedes Quieren que haga la parte 3 Acerca de teorías eh, De los videos y su relación Lo hago Ustedes digan Y yo lo hago Pero pues la decisión está en sus manos muchachos o sea, Ustedes díganme eh, Recuerden que tengo pediditos abiertos Recuerden que pueden pedirme todas las canciones que quieran eh, No tengo límites Ya me andan pidiendo por aquí a Chen también Ustedes con confianza, eh no no se preocupen Oigan, y anda por aquí Rebe Recuerden que tenemos eh, un programa de estreno llamado Music Core eh es, está transmitiendo los días sábados después de Exo Time. Bueno, Exo Time termina a las 5 y este programa empieza hasta las 6, entonces Eh, la verdad es que está muy padre. Ya nos hacía falta un programa dedicado a los estrenos semanales. Entonces la verdad está muy bueno. Aparte esa dinámica que ustedes pueden tener con las dj está muy buenas Porque ustedes hacen el programa. Básicamente ustedes hacen eh, ese programa debido a que se basa en votaciones. ustedes eh, Más bien sale una lista de los estrenos que hubieron en la semana y ustedes votan por cuál fue su favorito los votos son absolutamente ilimitados o sea ustedes pueden votar tres horas dos horas un minuto eh, el tiempo que ustedes quieran y de verdad está muy padre porque pues si está su fab o si su fab o su comeback o si algún grupo debutó ustedes pueden votar por él y El sábado se dan los resultados de cada grupo o de cada integrante. Entonces, eh, ustedes pueden votar cuántas veces quieran. La semana pasada fue el primer programa. Estuvo bastante, bastante bueno. Sí lo escuché. Eh, además que está ahí mi queridísima dj DJB que la quiero muchísimo. Y, oigan, voten por Red Velvet. ¿ah? <risa> bueno, voten por quien ustedes quieran. Pero yo ando votando por Red Velvet y por mis niñas de Wakey Mekie. Porque pues ninguno de EXO ha hecho comeback. Entonces... Pues no muchachos, nos tenemos que esperar hasta que alguno haga comeback. Oigan, Chen va a sacar comeback en septiembre. No, ¿en septiembre o en octubre? Me parece que es en octubre, es en octubre, perdón. Pero entonces, eh, cuando Chen saque su comeback, se vienen a votar a esta página para que puedan hacerlo ganar, ¿ok? Muy bien. Entonces, eh, muchachos, vámonos a otro bloque musical. Y regresamos con más Oigan, en un ratito voy a decir eh, un proyecto que están haciendo las chicas de Exoplanet Latinoamérica Junto con otras 20 fanbases de todo Latinoamérica Está muy bonita y se termina hoy el proyecto Más bien, hoy es el último día para ayudar Entonces... Eh, voy a mandarlos a un bloquecito de música y regreso para platicarles un poquito acerca de esto Y también van a ver eh, otro proyecto el día de mañana Entonces para que ustedes no se lo pierdan, estén súper súper pendientes Y pues ya 아내 노린 모든 수많은 시간들을 우리 쓸지가 happy Ya estamos de regreso Escuchamos a Ailee con la canción Love en dueto con Chen Y también escuchamos a Exokei -OK Con la canción El Dorado Oigan eh, Como ya les mencioné hace ratito eh, esta, esta, esta, Este programa Este programa Andado trabando, perdón Pues está patrocinado por una fan base Muy muy padre que es Exoplanet Latinoamérica Y la verdad es que ellos siempre tienen proyectos muy muy padres Entonces les voy a platicar acerca de dos Que de verdad espero, confío en todos ustedes Para que los puedan apoyar Uno eh, es el de ExoL por Planet ¿Qué es esto muchachos? Eh, debido a que unas hace unos días hace unas semanas si no mal recuerdo dos eh, la selva del amazonas se incendió eh, esta selva es elpulón el pulmón del mundo básicamente es una de las de los lugares que más produce oxígeno para eh, no es, para nosotros y la verdad es que no se le hizo mucho caso cuando lo estaban cuando cuando sucedió la tragedia de que se estaba incendiando. Eh, muy pocos medios le dieron la atención, eh, muy pocas personas se, se voltearon hacia allá para poder ofrecer ayuda. Entonces, debido a todo esto, varias fan bases de EXO fueron más de 20 que se hicieron una alianza y van a, eh, están haciendo un, una convocatoria o una especie de invitación para que todos hagan un donativo y todo ese dinero recaudado se puede entregar a una organización que pueda eh, ayudar al Amazonas, ¿ok? Entonces, eh, todo el dinero recaudado de esta, de esta alianza será donado a la, a la fundación amazon conservación pueden visitar su página de internet es www.amaz amazon, amazon con Z, entonces eh, todo lo que se recaude en esta pues en este donativo que se va que se hizo a través de todas las fan bases se va a donar Si no eres de México, si tú eres de México puedes donar desde 5 pesos. O sea, de verdad, todos tenemos 5 pesos en la bolsa eh, que se nos cae. Le puedes pedir a tu mamá, oye mamá, préstame 5 pesos para donar. De verdad, no nos cuesta nada. Es algo que como humanos tenemos que hacerlo. No importa si no son Exoel. La donación sí se va a llevar a nombre de Exo y de Exoel. Puesto que las fan bases son dedicadas a este grupo. Sin embargo si tú eres eh, de otro fandom si no eres si no te gusta el K-Pop, creo que eso no debería de importar al momento de ayudar a nuestro planeta entonces eh, si tú tienes algún familiar que, que quiera ayudar algún amigo que quiera ayudar puede hacerlo eh, van a, a hay varios números de cuenta la persona o más bien la fan base que organizó este proyecto es exo power méxico sin embargo exoplanet latinoamérica se unió a a este proyecto y son muchísimas muchísimas fan bases entonces si tú le tienes más confianza a cierta página de EXO puedes buscar si ellos eh, se alia se, se aliaron, se aliaron con eh, EXO Power México para hacer esta eh, bonita recaudación entonces eh, si tú eres de algún lugar Que no sea de méxico puedes hacer tu donación a través de paypal eh, desde un dólar ok ahí es desde un dólar que son aproximadamente 20 pesos más o menos y si eres de méxico puedes hacerlo a partir de 5 pesos eh, si es por si eres de méxico tiene eh, exoplanet latinoamérica tiene abierta una cuenta de banamex a nombre de citla y janel y leyva sánchez eh, puedes hacerlo mediante depósito o mediante transferencia bancaria. Tú puedes ir a la página de Exoplanet Latinoamérica para aclarar todas tus dudas en caso de que quieras hacer el donativo. Yo no tengo yo nada más les voy a platicar como los datos generales de todo lo que se va a hacer y ustedes si tienen alguna duda pueden acudir a la página de Facebook, de Instagram, de Twitter o de lo que sea de Expo Power México o de Exoplanet Latinoamérica. Eh solamente eh, se estuvo estuvo abierta esta convocatoria esta invitación eh, durante dos semanas entonces hoy es el último día para que tú hagas tu donativo fue muy poco tiempo porque la situación era de emergencia o sea de verdad eh, ellos prefirieron hacerlo entre más rápido se juntar el dinero pues el más rápido y van a poder enviar la ayuda y más rápido se iba como hacer poder hacer algo entonces hoy es el último día para que ustedes hagan su donativo y después de que si ustedes eh, ayudan el primero de septiembre o sea mañana se estará revelando perdón la suma recaudada por todas las fan bases Como ya les mencioné, son más de 20 fanbases de Latinoamérica que se juntaron para hacer esta invitación. Entonces, todo lo que se juntó de todas las fanbases, de todos los donativos que se hicieron a través eh, de las personas que ayudaron pues se va a revelar el día de mañana cuánto se recaudó y se va a revelar también eh, que se haya enviado el donativo ellos van a publicar la evidencia de que el donativo se envió y de que lo hayan recibido entonces no los van a estafar muchachos además si tú no tienes la confianza de decir ay pues no les voy a dar 100 pesos o no les voy a dar 50 pesos ya les dije pueden hacerlo desde 5 pesos si es que son de méxico y si son de otro país Hacerlo desde un dólar Ok, entonces espero su Ayuda muchachos, por favor Es algo que nos corresponde a todos No es algo que, que no, no nos debería importar, la verdad Tenemos que ayudar a nuestra Planetita, y oigan tenemos Otro eh, proyecto Para el día de mañana Van a hacer una tuiteada Masiva, igual esta es una alianza Entre varias fan bases Entonces Eh, van a hacer una tuiteada masiva para pedir el, la gira de Exploration en Latinoamérica. Entonces, si tú nos quieres ayudar a que la SM nos haga caso y pues nos traiga a los acá de este lado del charco, pues nos pueden ayudar. El día mañana se va a estar eh, tuiteando el hashtag Exploration in Latinoamérica. Eh, los horarios son los siguientes 6pm para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 7pm en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú A las 8 de la noche en Bolivia, Cuba, Venezuela, Chile y Paraguay Y a las 9 de la noche en Argentina, Uruguay y Brasil Son varias fan bases Anda por aquí Exo Union, eh, Exo Bolivia Eh, Exoplanet Latinoamérica obviamente Exo Chile, Exo Who's Aesthetic Exo, Iris Heart eh, Más fan bases Exoplanet que exo No, no, no Alcanzo a leer que otras fan bases allá, Hay aquí, anda por aquí Two Moons también EXO perú NINE FORCES Entonces son varias fan bases que se unieron Para hacer esta tuiteada masiva Así que si tú quieres ver a EXO en Latinoamérica Pues no te olvides de mañana Tuitear hasta que tus dedos Sangren como dice Lu Para votar aquí en la página de Station Pues también ustedes háganlo Para pedir a EXO en Latinoamérica Entonces eh, muchachos Pues ya casi acaba el programa Vámonos a otro bloque musical Y regresamos para la recomendación de la película semanal. No se despeguen, ya volvemos más. You as long as you're in my girls whether you're the one i've been waiting for i'm lo mitológico y bohemio Night Cover es para ti Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-Pop en diferentes estilos y voces Además, yo, Toki te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea Todos los miércoles por la noche a las 8pm hora centro de México Única y exclusivamente por Station K-Pop Un viaje auditivo por Asia way up, way up, way up yeah. 잘 견뎌낸 것 같아 사계절 중한 한여름은 우리에게 천천히 fading 드디어 아직 길어졌는데 휴가는 너무 짧아 어디든 가자 내비게는 남는 곳으로 검색 기자님 카메라 피겠어 공학, 패션 신경 쓸 필요 없게끔 준비돼 있어 Full villa 내 방은 벌어도 없는 penthouse 우리들 사이 언데 베러 원 컨테스트 포유가 우리 너들과 나내 기분은 높아 지금 이 순간 원하는 거 나나 어젯밤 꿈에 받았대 있어 희미하게 보여. 어젯밤 꿈에 바다 앞에 저녁까지 자랑해도 돼 13초의 영상들이 절치선이 200개 너의 모두 팔로워가 부러워할 때 언널도 써 둘만의 영화 그림 같은 이곳에서 픽션 가션 시리 1 홈프스 둘도는 이 순간 노린 하나 봐도 소리와 우리 사랑의 대시 배를 대결해 아침밥울 몸 서비스 모니콜은 나로루가의 오늘 너들 가라 jeg synger inn et hor ligheur oppme det din hjørne 순간 원하는 건 så tre og odgen et fab vi refuset Når en pade på høen Sulfen Yeah, yeah Når dårlig sted, som er vi nære planeret Selvån en pade på høen Når en pade på Yeah, yeah Årne på høen Årne på høen Årne på høen Årne chicos ya estamos de regreso escuchamos a Lei con la canción Mapotofu, a Exo es sí -si con la canción Just Us 2 y a Baekhyun con la canción Take You Home, oigan hace ratito les estaba diciendo que eh, había cometido un error porque les había dicho que sí iba a tener repetición este programa pero era lo que quería decir más bien era que Eh, se van a subir los programas de la radio a una plataforma Para que si tú te pierdes algún programa Lo puedas escuchar ahí a la hora que quieras En el momento que tú quieras Cuántas veces quieras Ok, entonces ya me pasaron el link El link es eh, archive, archive, así como se oye Archive.org Ok, entonces ahí ustedes lo abren y buscan Station k -Pop. De hecho, si quieren el link Si alguien quiere eh, que se lo proporcione, se lo puedo dar mediante aquí el chat. O si lo quieren, eh, pueden mandar un mensaje a nuestra página de Facebook para que se los proporcionemos. Recuerden que estamos en Facebook como Station K-Pop, Station K-Pop y también en Instagram nos, escucha, nos encontramos, escuchamos, ¿cómo nos van a escuchar? Nos encontramos como station kpop-radio. Entonces, ustedes si quieren el link me pueden mandar mensajito ya sea a la página de Facebook o por Instagram para que yo les pueda proporcionar el link. Eh, en este link está así lo buscan archive.org y buscan station kpop ok ahí están los capítulos de varios de nuestros programas anda por ahí eh, miércoles con JYP el tiempo del corazón que son programas que ya hemos tenido andan por aquí eh, las 10 de Ayuma entonces Si, si tú te pierdes algún programa, ahí se van a estar subiendo los capítulos para que los escuchen, ¿ok? Entonces, eh, vámonos con la película, o más bien la recomendación de la película semanal. Y esta vez, eh, como hoy hablamos de nuestro queridísimo Chris Wu, pues también la película que voy a recomendarles el día de hoy es de Chris Wu. Eh, la película se llama Never Gone o... Sí, se llama Never Gone en inglés. En chino se llama... Shikin Chun... Yuan Lai Ni Hai Shai Chen Li. O sea... Muchachos, búsquenla en inglés. <risa> eh, está protagonizada por nuestro queridísimo Chris. Esta película es del 2016. Y es de género romántica. Ay, ay... <risa> eh, pues yo oigan eh, Siempre me andaban diciendo Que siempre les recomendaba películas Para llorar porque estaban muy trágicas Y ya por fin les estoy empezando A recomendar otras donde no lloran Entonces eh, Esta película se ve bastante divertida De hecho yo pensaba que era comedia Pero dice que es romance Entonces eh, se ve que tiene sus partes Divertidas, está muy muy Padre y les voy a contar De qué se trata La historia comienza en una escuela secundaria donde Su Junjin, o sea, se la niña, eh, es un estudiante pues muy tranquila, muy normal, como que ay, este yo no me meto con nadie y cosillas así. Y mientras que Shen Shen, o sea, Chris, es todo lo contrario a ella. O sea, imagínense, es como esas típicas historias en donde hay la niña tímida, tierna, Eh, que no se mete con nadie pues se enamora del vato popular alto, bronceado, guapo así, y pues de eso se trata ¿no? entonces eh, él se enamoró de ella y le empieza como a perseguir y después de un tiempo pues empiezan como a ser novios de manera oficial, eh, pero conforme van creciendo pues se van enfrentando como a diferentes situaciones como eh, el trabajo, el tiempo la escuela y todo ese tipo de cosas que Uno empieza a experimentar cuando comienza a crecer y a convertirse en un adulto. Oigan, eso es muy feo, de verdad. Yo, a mí no me gusta crecer, no me gusta ser adulto, pero pues... Ni modo, muchachos. Entonces, eh, empiezan a tener que lidiar con estas consecuencias de volverse mayor y de los problemas inevitables que se presentan fuera de sus previas vidas universitarias. O sea, se, ellos se conocen en la secundaria y su romance llega hasta donde... Es la universidad y pues de eso se va tratando. La verdad es que el tráiler está buenísimo. A mí me gustó muchísimo. Eh, se ve bastante divertido. Pero pues... No sé muchachos, no sé. No sé. La verdad es que no le he visto. Yo creo que la veré hoy. La veré terminando este programa. Oigan, no, no, no, no. Terminando este programa no. Terminando este programa... Tómense un break muchachos y me vienen a escuchar en un rato más Oigan, a las 6 ya les comenté que vamos a tener eh, Music Core Y hoy voy a estar acompañando a DJ V en el programa del día de hoy Oigan, voy a estar de invitada Más bien, voy a andar ahí de colada, entonces si me quieren acompañar a Music Core el día de hoy para que vayan y voten por su favorito, por su estreno favorito de la semana, pues me acompañan. Y después de que acabe Music Core, pues ya se ponen a ver la película. que Oigan, la verdad es que les he recomendado películas muy buenas y no sé, siento que no las ven nada. No sé si no las ven o de plano no me quieren platicar qué les parece eh, La semana pasada les dejé... ¿Qué película les dejé la semana pasada? Ya hasta ni me acuerdo, oigan ¿Qué película les dejé la semana pasada? Les había dejado, me acuerdo que les recomendé una película de Xiumin En donde él pertenece como a un grupo de ladrones Que querían robar un río o algo así Est Eran como estafadores la verdad tampoco la he podido ver está en estreno no una más eh, es por si gustan verla en lugar de la de película de Chris y si no quieren ver esa eh, pues también les recomendé la de que otra les recomendé les recomendé una la semana pasada pero ya no me acuerdo cuál fue oigan ya no me acuerdo cuál fue pero según yo fue la de Kyunso la de Kyunso la de Shumin si sí, la de Shumin ya no sé ni qué estoy diciendo perdónenme Bueno, si ustedes quieren ver eh, la película de Chris, la de Never Gone, se llama So Young Never Gone, la pueden eh, encontrar en un link que se llama saborexo.blogspot.com. .com. Ahí está ya subtitulada al español. Entonces, para que no la anden buscando o no anden batallando o que la encuentran en inglés y todo ese tipo de cosas. Si alguien la quiera ver, le puedo proporcionar el link para que la vean. La verdad está se ve muy muy padre, se ve muy buena, se ve bastante divertida y además ver a Chris actuar es una de mis cosas favoritas, la única película que había visto de él es la de Reactivated que también ya se las recomendé como dos o tres programas atrás y se ve muy muy buena esa es de acción y es muy hollywoodense a comparación de la película que les estoy recomendando el día de hoy entonces esta si sí es un poco más romántica es como de esas películas como para adolescentes, palomeras que estés solita o estés con una amiga o igual con tu mami si es que tu mami tolera ver películas de chinos y no es como la mía que me dice que quite todas mis cosas pero pues si tú quieres verla con alguien la verdad es que es como ideal para ese tipo de cosas entonces la que les había recomendado anteriormente que es la de Reactivated Eh, esa si sí es más hollywoodesca y esa la puedes ver igual como que con tu papá o con toda tu familia Y está igual muy muy divertida La que les recomendé la semana pasada si sí era la de Shumin Y se llama Seondal de men Who Sells The River O se hace en español El hombre que vendió el río Esta película no está protagonizada por Shumin Solamente eh, hace como aparición Si sí, sí aparece como en... Es como su personaje secundario Okay, esa película la pueden ver en estrenos doramas entonces ahí también está subtitulada en español por si la quieren ver ustedes platíquenme si sí les están gustando estas recomendaciones o no les están gustando es válido si no les gusta alguna de las películas que digan ay no fue una pérdida de tiempo esta película que me recomendaron también es muy válido entonces les dejo estas dos películas para que la próxima semana platiquemos acerca de qué nos pareció eh, si les gusta, si no les gustó si la vieron, si no la vieron entonces pues ya me voy muchachos ya me voy regreso en una hora muchachos los espero aquí a las 6 de la tarde en Music Core para que eh, pues Vengan a hacernos compañía a DJ V y a mí No se olviden votar por su canción favorita Están acá abajito en la parte de abajo de la página principal eh, Anda por aquí The Rose, The boys Voice, Weikimeki, Sunmi Oigan el compact de Sunmi no lo he escuchado ¿eh? eh Red Velvet anda por aquí Henry Lau Anda por aquí Chunga también, Target Los niños de X1 que acaban de debutar, tampoco los he escuchado, pero se ve que está muy muy buena su rola. Y pues ustedes voten por su canción favorita, ¿ok? Entonces muchachos, yo me despido, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Eh, los espero, ya saben, todos los jueves De 4 a 6 de la tarde En Key Relevan Y los do, los días sábado Perdón, oigan, ya no sé hablar Los días sábados los espero aquí en exo time De 3 a 5 de la tarde ¿Ok? Entonces Pongan su alarma, muchachos Pongan su alarma y vengan a escuchar este bonito programa Es preparado Especialmente para ustedes son dos horas dedicadas a EXO y probablemente la próxima semana tengamos ya la última parte de las teorías que van a abarcar solamente los videos musicales de EXO. Ok, entonces muchísimas gracias por acompañarme, yo me despido, bueno no, no me despido, más bien tomo una pausa y regreso en una hora, pero para los que olviden, ya no sé qué estoy diciendo. Vamos a un bloque de música final. Bye bye. Yeah I wanted. Yeah I needed. Yeah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 나가고 이땅 그거 And you got it going on, Lara. I know that I know that I know. You and you're in jigam. And them don't knew on the ground study for me. You and me. Mm -hmm, yeah. You and felt it your head. That and Jeg goster i på meg